tres minutos, seguimos haciendo periodismo turno mañana aquí en Kermes, vamos a charlar unos minutos con el secretario de trabajo eh, del gobierno provincial, Marcelo Pedontas. Marcelo, buen día, ¿cómo andas? Buen día, Pali, ¿cómo estás? Bien, todo bien, sí. Bueno, Marcelo, eh, la semana pasada el gobernador Silvio hizo un anuncio importante con el tema laboral eh, en la provincia de La Pampa. Eh, y ayer estuvieron compartiendo uh, este, una reunión con gente de UNILPA, la Unión de, de Industrias aquí de la provincia de La Pampa. ¿Qué nos podés contar de, de los anuncios y cómo están trabajando? Eh, más que una, una reunión de anuncios, fue una reunión de trabajo, ¿Mm? donde creo que está graficado claramente cuando el gobernador eh, les dice a, a todos los industriales de la provincia de La Pampa, yo no los quiero como clientes, sino que los necesito como socios. En esta visión de un desarrollo productivo de la provincia de La Pampa eh, impuesta y con una bajada muy fuerte y con hechos del gobernador de la provincia, hay distintos socios estratégicos que tienen que entender que en, una, en un juego tripartito, en una ida en una y de vuelta de aportes de ideas y de mejoramiento de las herramientas que que existen, hay que pensar una provincia eh, con plena producción, con, eh, digamos donde nuestros productos eh, puedan ser terminados en la provincia de La Pampa, generando trabajo, y en eso ha sido, eh, digamos, un menú integral el que ha propuesto el, el gobernador en la jornada de ayer, hemos también recibido el intercambio de nuestros industriales que tienen por supuesto en el, en el día a día necesidad de ser escuchado, necesidad de que se generen herramientas, porque cuando uno piensa una política pública la piensa en una oficina, teniendo alguna, algún grado de conocimiento pero no la experiencia del día a día que tiene que tener el empresario, el trabajador. Hoy sí si nosotros queremos, por ejemplo, la visión desde la Secretaría de Trabajo, queremos estar al lado de los trabajadores, acompañarlos, generar fuentes de trabajo, recuperar fuentes de trabajo, eh, necesitamos inexorablemente potenciar a nuestros crimen, mm. eh, Después de cuatro años donde todas las políticas macroeconómica de la República Argentina han sido devastadoras para las microregiones, y nosotros no fuimos la excepción. Eh, contame algún detalle del programa de esta segunda oportunidad, que parece interesante. Este Mirá, eh, acá hay un programa que, que ha sido muy exitoso, eh, eh, que es primer empleo, también reconocemos que ha habido ciclos donde ha sido una herramienta que no apetecía la industrial porque al quedar de los montos sin valor para el mercado, era mucho más engorrazo hacer el trámite que cobrar el subsidio. El gobernador de la provincia, entendiendo de que esta es una herramienta que va a ser fundamental para apoyar eh, la inclusión y la generación de nuevos puestos de trabajo, tomó la decisión de hablar de un salario mínimo vital y móvil. Eso no solo significa un monto importante, estamos hablando de 16.780 pesos, sino que estamos viendo la posibilidad de que permanentemente y a través del, Consejo, del Salario, Consejo Nacional del Salario Mínimo Vital y Móvil va a tener una actualización, esto va a permitir que la herramienta sea poderosa y seductora para el empresario en todas las épocas. Pero también teníamos la limitante en el programa de primer empleo, que era un programa que generaba una plataforma de lanzamiento al trabajo formal a jóvenes hasta 35 años. Vuelvo a repetir, la Argentina está saliendo de cuatro años nefastos, donde muchos provincianos han perdido su eh, trabajo, su fuente laboral, pero que son recursos humanos donde nuestros pymes habían invertido en la capacitación, en la formación, en la generación de confianza. Entonces creemos que también esta herramienta puede ser una buena oportunidad para retomar esas relaciones, para retomar esa capacidad de... De, de generación de un trabajo de calidad y, y se ha ampliado eh, con segunda oportunidad que tendría las características del primer empleo, pero que le permite al que exceda al límite etario de los 35 años también acceder a esta herramienta, eh, más allá también que seguimos teniendo el primer empleo inclusivo para discapacitados, eh, pero bueno, lo que sí estamos muy entusiasmados, estamos terminando de darle forma eh, a, a la cuestión legal, normativa, con los decretos, con la reglamentación y calculo que nosotros en los próximos días vamos a estar haciendo el anuncio formal y definitivo de estos programas que vienen a complementar lo que yo te decía. Ah. Si vos hoy a un empresario le das el menú que el gobernador anunció el primero de marzo en cuanto a, a la situación crediticia, la posibilidad de acceder eh, eh, a herramientas crediticias, pero no completábamos con la necesidad de generar eh, una herramienta que le permitiera al empresario que está viendo que las cosas están cambiando, que hay mayor optimismo, que hay que generar mayor consumo para que los productos que se eh, fabriquen se puedan vender, eh, y, y ahí aparecimos con este programa que vuelvo a repetir, es la metodología de aquel de primer empleo que lanzamos allá por el 2004, y que Sergio, por ser equipo de trabajo, lo conocía muy bien, se ha potenciado con, eh, digamos, lo, lo que es la suma y también con la, la posibilidad de ampliar la franquetaria. Eh, Marcelo Lautaro Ventiveña te saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Lautaro? Bien, eh, te consulto por los trabajadores, ex trabajadores despedidos de Calzar y trabajadoras despedidas de Calzar, eh, si se si ha avanzado en alguna solución, vienen pidiendo, vienen pidiendo por trabajo desde hace ya casi dos años. Vuelvo a repetir, y esto puede sonar, digamos, Duro, pero el problema del desempleo en la provincia de La Pampa alcanza los 10.9. O sea, el problema, el, el, el problema no se focaliza solamente en el grupo de los desocupados de calzar, que sí ha sido un golpe muy duro para el mercado laboral. Pero nosotros tenemos que generar políticas públicas que abarque, que tengan en cuenta... A, a todos los desocupados de la provincia de La Pampa. Te pregunto esto, Marcelo, porque se ha generado alguna expectativa en algún momento eh, sobre todas estas personas que se ilusionaron con la llegada de una empresa aquí a la provincia de La Pampa. Mira, Lautaro, todos nos ilusionamos que el capital y las inversiones vengan a la provincia de La Pampa y así poder tener puestos de trabajo para, para quienes hoy no lo poseen. Hoy hay una comisión eh, del gobierno provincial que está en contacto con ellos Nosotros tuvimos en el día de la comunicación, una comunicación de una empresa donde ya hay una decisión de incorporar tres o cuatro. La verdad que eh, generar de un día para otro eh, 100 puestos de trabajo no es, no es fácil. Uh -huh. eh, por eso se ha apostado claramente a la inversión en obra pública en la provincia de La Pampa. Hay claramente una actitud del gobernador de un anuncio, te diría, hasta por día de una obra importante en nuestros pueblos. Eso va a, a repercu repercutir positivamente en la curva de empleabilidad. Nosotros tenemos que ver que estos nuevos empleos también sean de calidad, que tengan las formalidades que manda la ley para que nuestros trabajadores también puedan jubilarse, tengan seguridad de higiene. Pero bueno, estamos en un trabajo integral donde, por supuesto, hay una preocupación muy importante de todos nosotros para con los trabajadores de calzar. Pero cuando nosotros analizamos con mi equipo técnico la, la, la, la, los números de las estadísticas del desempleo, de la desocupación, la subocupación, la tasa de actividad que ha crecido en el último trimestre. Bueno, ahí es cuando nosotros vemos claramente que el problema del desempleo es un problema mucho más abarcativo que de un grupo determinado, que encima este grupo determinado es muy competente y muy competitivo en un nicho productivo como es el textil, pero a, a través de su historia laboral no han tenido o han adquirido otro grado de, de, de capacitación. Entonces, es difícil, yo he hablado con muchos empresarios del rubro que tiene una expectativa diferente porque hay una visión diferente del país donde eh, lo que viene de Taiwán ya no seduce tanto, sino lo que seduce es la industria nacional, la que genera empleo, la que genera mecanismos eh, de movilidad social, de movilidad dineraria, pero bueno, hay que ser sinceros. mira en esto claramente, eh, y, y yo te doy la razón, lo peor que se puede hacer es generar una expectativa que después no se va a cumplir. Porque después de cada una de las expectativas frustradas de cada uno de los trabajadores que no tiene empleo, hay familia, hay realidades, hay sueños inconclusos, hay situaciones que hay que tener en cuenta que van más allá, o mejor dicho, que se generan desde el trabajo, no sin el trabajo. Eh, Marcelo, de la reunión de ayer con UNILPA, eh, ¿qué piden los empresarios pampeanos? ¿Qué, qué, qué reclaman? Qué, ¿Qué expectativas tienen? Mirá, con... te digo sinceramente, yo ayer encontré una reunión de un ida y vuelta y de un feedback con el gobernador que la verdad... Eh, me hace ser muy optimista o sea, los trabajadores quizá los empresarios eh, ayer o los industriales planteaban eh, el fortalecimiento de los parques industriales, eh, un trabajo conjunto eh, para mejorar la herramienta del CICREP, teniendo en cuenta, y en esto también hay que ser serio, que en esta época de crisis del CICREP es una herramienta que administrativamente eh, y económicamente a la provincia eh, le es muy útil, quizás y como lo dijo el gobernador, hay que sentarse a pulir distintas cuestiones. Eh, eh, ayer algo adelantó el gobernador, pero seguramente en, los, en las próximas horas vamos a tener algunos anuncios, eh, pero esto no se hace en base a eh, un eslogan de campaña de algún opositor. El opositor siempre mira la cuestión con la teoría de Baglini, cuanto más lejos está el poder, más pelotudeces se habla Esto es una realidad. Entonces cuando uno tiene que, en esta crisis creada por un gobierno que ellos apoyaron uno tiene que mantener los niveles eh, que tiene la provincia de La Pampa en la prestación de educación, la prestación de salud, eh, con un proyecto de reactivar las viviendas públicas, con una conectividad como la nuestra, bueno, en realidad eh, esto hay que cuidar también la parte financiera de la provincia, el mes de febrero no fue un mes muy bueno en lo correcaudatorio, lo está diciendo Ernesto Franco sí. eh, claramente, entonces... Pero más allá de esto, ayer el gobernador entendió que había algunos reclamos que hay que tenerlos en cuenta y que hay que acelerar algunas cuestiones que permitan que el CICREP eh, sea una herramienta eh, burocrática para el incumplidor, pero que no afecte al incumplidor. Y bueno, en ese camino estamos y estamos trabajando eh, arduamente, tenemos reuniones de trabajo todos los equipos que, que de alguna manera estamos vinculados a la problemática eh, con respecto a los parques industriales, eh, eh, la necesidad de ampliarlo, de generar algunos nuevos en la provincia, el gobernador anunció que se está estudiando eh, la ampliación de, de, del parque industrial de, de, de General Pico, eh, hay, hay, había industriales eh, que planteaban que en su ciudad no había parques industriales y seguramente en las próximas horas eh, el subsecretario de Desarrollo eh, Local va a estar tomando contacto, eh, contacto con ese intendente para ver en elegido cuál es la región industrial sí, o cuál es la zona industrial del, del pueblo para un desarrollo que permita también eh, a nuestros empresarios tener su casa propia, su sede propia en lugares que en el futuro no afecten la urbanización de nuestras localidades. Ah, Me quedé pensando en, en Baglini, dijiste, o Biglini. Baglini. Biglini, perdón. Biglini es, mira vos, sí. bueno. No, teoría de Baglini, gordo Baglini, el radical. Mm. El, el radical fue muy claro en esa teoría mm. y Y decía que cuanto más lejos está del poder, más eh, imprudente se, con, se es con algunas declaraciones. Claro, está bien. Bueno, Marcelo, no sé si querés completar con algo, si no, gracias. No, no, eh, vuelvo a repetir. Eh, en la síntesis que me pedís la hago con la contundente frase del, del gobernador que le dijo a, a nuestros industriales, no queremos socios, no queremos eh, clientes, queremos socios para desarrollar nuestro proyecto. Gracias, Marcelo. Hasta luego. Bien, la palabra del secretario de Trabajo eh, del gobierno de la provincia de La Pampa, Marcelo Pedontá, pasó por Radio Kermés, 8 y 46 minutos.